E Guardio Muzkiroi, Amen aldeko mugimendutik, lehennik eta be, ahezkoa eta orbainikeko herriaren lana, txalotu eta goreipatu e nahi dugu. esker mantendu duzue Mikele horoi zuek izan zarete hautsikta zegoen sendi bati beroa eta maitasuna eman dio zuenak zuek izan zarete zabalzaren zenideak aurrera egiteko lagundu dituzuenak. eta familiari eta zabalzaren familiari zabalta familiari mi ezker ere zuek emandako brindasunagatik Urte guzti hauetan justizia eta egiaaren alde egindako lana izugarria izan delako Zuek, estatu eta instituzio guztien aurka borrokatu egindu zuet Impostatutako bertzio ofiziala, gezur galanta hori ez duzue inoiz onartu Eta zuen indarra gindarra, Euskal Herri osoan ezaguna eginda. Badakigun, konstientea egara guztiok, bizitza bogorra dela eta bizitza oso bogorra egin zaizuela. Sufrimendua, Euskal Herriko baster guztietatik edatzen da. Jende asko, minia zerden ezagutu du urte luzeetan. Eta horretzagatik, ez zaudete bakarrik. Horrezagatik ulertzen saituztegu. Horrezagatik zuen ondoan gaude eta horrezagatik esaten dizuegu, guk ere maite zaituztegu. <tos> Desde el primer momento Desde el mismo momento de la desaparición de Miquel Zabalza la sociedad vasca fue perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba ocurriendo. La pregunta Nonda Miquel se repetía en los muros de todos los pueblos y barrios de Euskal Herria, en cientos de movilizaciones en la huelga general que se convocó ante estos acontecimientos. Por desgracia, la aparición del cuerpo y el bodrio de versión oficial preparada por el PSOE, vinieron a confirmar todas y cada una de nuestras sospechas. Miquel fue torturado hasta la muerte. Euskal Herria dictó sentencia hace 25 años y lo ha vuelto a hacer otra vez, 25 años después. Miquel Zavalza fue torturado hasta la muerte. Los culpables del asesinato de Miquel van a resultar impunes ante la justicia. Y la impunidad, la impunidad de la que gozan los torturadores es la que permite que hoy en día se siga torturando, la que permite que hoy en día la tortura siga existiendo en Euskal Herria. Por lo tanto, se hace necesario denunciar la existencia de todo un entramado estatal que permite la pervivencia de esta lacra. Quienes aprueban las leyes especiales ...quienes permiten que se comunique a los detenidos... ...quienes ordenan las torturas... ...quienes las ejecutan... ...quienes las amparan... ...quienes las ocultan... ...y también quienes miran hacia otro lado... ...desde el ministro del interior hasta el guardia civil... ...que coloca la bolsa en la cabeza del detenido... ...desde los jueces de la Audiencia Nacional... ...hasta los forenses que cierran los ojos... ...ante las marcas de los golpes... ...desde la policía judicial que no investiga las denuncias hasta también el defensor del pueblo, que nunca recibe a los familiares ni a, ni tampoco a los maltratados. Desde los medios de comunicación que ocultan los hechos hasta los partidos que practican la política de la avestruz. Todos, todos son responsables y corresponsables del manto de impunidad que hace que la tortura siga siendo hoy una triste realidad en Euskal Herria socialista era el gobierno que torturó a Miquel Cavalta y socialistas es socialista es el gobierno que sigue torturando a la juventud vasca después de 25 años socialista era también el gobierno español cuando desapareció Jonanza y socialista seguía siendo cuando apareció ya muerte en la morgue de Toulouse antes y después un mismo personaje Alfredo Pérez Robalcaba que labró su figurina su figura política en las bambalinas de la guerra sucia y de los gal y que hoy sigue zapoteando en las cloacas del Estado tenemos que decirlo alto y claro Rubalcaba es el ministro de la tortura y algún día una Comisión de la Verdad pondrá luz y taquígrafos sobre esa gran maquinaria del terrorismo de Estado que por desgracia sigue totalmente operativa hoy en día. La única la única vacuna para erradicar la tortura es la presión y la movilización social. La denuncia permanente, el firme compromiso social de todos los agentes sociales y políticos que comparten la necesidad de poner punto y final al terror en calabozos y en cuartelillos. Las dinámicas emprendidas en los últimos meses y la gran manifestación contra la tortura celebrada en Donosti deben servirnos para seguir levantando el muro popular que va a detener la tortura y que va a impedir también la impunidad. Y que permitirá también que el proceso iniciado en nuestro pueblo goce de unos mínimos democráticos. Mínimos democráticos necesarios para que todos nuestros esfuerzos nos lleven a buen puerto. Muy pronto la tortura se convertirá en un triste recuerdo del pasado. Pero el Movimiento por Amnistía no va a descansar, no descansará hasta que el Estado reconozca y repare todo el daño ocasionado a miles de ciudadanos y ciudadanas vascas. Puede que nos cueste años, como sucedió en Argentina, en Chile y en tantos otros países. Pero que los torturadores no tengan ninguna duda. La impunidad se va a acabar. La historia los juzgará como lo que son, terroristas de Estado. Horrezagatik lanean jarraitu behar dugu, kalera irten behar dugu, bu garelako, bu, bu garelako, prozesu hau azken muturre daño eraman go dugunok, oztopo eta zeitasun guztien bainetik. Bugarelako errepresioari eta torturari muga jarriko diogunak. Bugarelako bakea eta askatasuna eraikitzeko gitzeko langileak. Beraz, aurrera eta ekin lanari. Borro.